en gubernamental eh, confinó a la gente en sus casas, eh, poco a poco las personas convirtieron esas casas en celdas se sí, hicieron dueños de un mundo subterráneo sus cápsulas eh, les proveían de lo que necesitaban la gente se aislaba una de otra y el aire del exterior estaba contaminado había aversión a la gente no podías eh, cruzarte con ellos conectarse con el mundo se utilizaban pantallas y mensajes en directos algunos de ellos en brutales tenían 140 caracteres ¿Eso es actualidad? No Eso se escribió en una novela de 1909, hace más de 100 años, La Máquina se para, así se titulaba La Máquina se para es una obra distópica es una obra de ciencia ficción es una obra que aunque parece hecha ayer nos presenta el peligro del mañana vamos a hablar de distopías de ciencia ficción que se puede convertir en distopía de los riesgos del futuro de lo que presentaban las novelas y el cine al menos de como lo veían algunos en el pasado, lo hacemos con el filósofo Francisco Martorell de Campos, doctor en filosofía, autor de libros, soñar en de otro modo, cómo perdimos la utopía y cómo recuperarla. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Hola. La verdad es que esa novela, La máquina se para, es una auténtica, bueno, eh, ciencia ficción, distopía, eh, la distinción que queramos hacer, ahora vamos a explicar un poquito, pero es una de esas novelas que, aunque se publicaron hace 100 años, parece que que están hablando del tiempo actual. Sí, La máquina se para. Eh, es una obra en España poco conocida, porque hasta hace un par de años no había traducción al castellano. Pero en el mundo anglosajón es un clásico, uno de los grandes clásicos de la distopía. Cuando se habla de distopía pensamos enseguida en 1984, uh -huh. Un mundo feliz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 de contactar con otro semejante físicamente provoca en los ciudadanos de, de este futuro que describe Edward Forster de la máquina separa, provoca una, una angustia absolutamente insoportable. Pero juegan con el miedo, ¿no, Francisco? Porque tienen miedo a salir al exterior por claro, lo que les pueda pasar. Claro, el discurso oficial eh, del Comité Central, que sería la autoridad que rige eh, ese porvenir, El discurso oficial habla de que el, el aire de la superficie es tóxico, lo cual es falso porque el protagonista, un individuo que se llama Kuno, eh, una especie de disidente, eh, sale al exterior y comprueba que, que, que el aire es perfectamente normal y que para nada resulta venenoso ni le afecta lo, lo más mínimo. Hay una utilización del miedo, en efecto, para... Eh, legitimar y para conseguir que los individuos eh, permanezcan confinados y aislados unos de otros ¿Has pensado alguna vez, eh, llevas eh, muchos años investigando la ciencia ficción las distopías, eh, como filósofo como pensador, ¿alguna vez te has planteado la posibilidad en estos tiempos, eh, por supuesto de que se esté cumpliendo o haya riesgo de que se cumpla la distopía que se anunció? Bueno eh, aparte de la máquina separa Hay más distopías que eh, posteriores que insisten en, en la cuestión del confinamiento. De hecho, yo las llamo distopías del confinamiento, ya las llamaba así hace años. Y aunque hayan semejanzas, porque las hay a nivel formal, también hay diferencias, eh, aparte de la máquina separa, Eh, ...que sería la obra más conocida... Eh, el, autor, eh, ...el autor de La máquina se para no es cualquiera... ...es uh -huh, Forster, uh -huh. que, es, que es conocido por Pasaje a la India... ...Una habitación con vistas... Eh, ...es un novelista muy famoso y muy reputado... ...aparte de La máquina se para... ...tenemos una novela del 33, de 1933... ...El hombre que despertó en el futuro... Eh, ...Ciudad de Clifford Simak, de 1953... ...El sol desnudo, de Isaac Asimov, de 1957... Una vida muy privada, de Michael Flynn, del 72, si no me equivoco, Horace... Ah, pero... Todas ellas insisten en lo mismo, pero sobre todo hay un incluso anterior a La máquina separada. ¿Así? ¿Cuál? Lo que será el mundo en el año 3000, sí. que es de 1844. Y, y en esta novela, en, eh, tengo por aquí un párrafo que me he apuntado antes... Eh, ¿Sí? eh, en, en esta novela ya se sientan las bases de las distopías del confinamiento... En todas ellas se realiza una evaluación tecnófoba de la tecnología. Eh, la tecnología en todas estas novelas aparece como, como una herramienta inherentemente negativa. Para aislar, ¿no? Para aislar al, a, claro. al ciudadano. Nos aísla. Eso Con la aparición de Internet en el mundo real, eh, muchos pensadores eh, co copiaron este discurso que ya venía dándose en la distopía desde hacía muchísimo tiempo y, a, y alertaron de que, la de, de que la tecnología de la comunicación, Internet en concreto, nos iba a aislar unos de otros y acabaríamos todos encerrados en nuestras casas. Pero en esta novela del 1844, que es de eh, Souvestre, un escritor francés, eh, también se anticipa una serie de tecnologías domóticas y eh, las autoridades del lugar, que son ultracapitalistas, eh, en ese futuro todo se compra y se vende, los saludos, el aire...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 Yo, sinceramente, creo que hay, eh, que hay muchas diferencias entre nuestro confinamiento y el que describe la distopía como género literario, el que ha descrito desde hace 150 años. Si queréis, os las puedo incluso enumerar, las las diferencias que existen. O sea, la, eh, distopía, ciencia ficción, eh, no es exactamente lo mismo, aunque las novelas sean distópicas, las distopías son ciencia ficción, pero hay una serie de diferencias que tú me explicabas antes, ¿no? Sí, bueno... Eh, Aquí habría eh, primero que, que diferenciar nuestro confinamiento, el que estamos pasando ahora todos, nuestro encierro en, en las casas, del confinamiento descrito en las novelas distópicas. Uh -huh. Hay diferencias, no es el mismo, porque para empezar, eh, eh, nuestro confinamiento no se debe, eh, o al menos no se debe principalmente a una ingeniería social, que se ha diseñado para separarnos unos de otros y dominarnos, para el divide y vencerás. Estamos confinados por un virus. Esta es una diferencia que nos no va vale En ninguna de las distopías del confinamiento están confinados los individuos por un virus. O sea, que no se contempla ese argumento. No se contempla ese argumento. Están encerrados porque eh, el, po eh, el poder establecido eh, ha adoptado el aislamiento como una forma de control y dominación. La segunda gran diferencia es que en las distopías el confinamiento es de por vida, es para siempre, mientras que el nuestro es provisional. Esta diferencia creo que tampoco es baladí. ¿Es eh, provisional ahora? Es provisional ahora, sí, claro. de momento, ojalá, sí, sí. Y, y ojalá lo sea. Sí, pero parece que, eh, en el fondo, a medida que se va insistiendo... Eh, ¿No te da un poco la sensación, ya sé que eso no es la novela, es la realidad, pero que habrá un poco de miedo el momento en el sí. que se abra la puerta? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, eh, este mismo verano lo vamos a poder comprobar. Yo no sé, en años sucesivos, y quizás cuando aparezca una vacuna, si aparece, eh, el escenario cambie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 Le, le aterra la posibilidad de salir al exterior de su habitación, de su vivienda Y le aterra, le angustia profundamente la posibilidad de, como decía antes, de contactar eh, cara a cara con otra persona eh, No desean salir al exterior Y yo creo que la mayoría de nosotros lo que queremos es salir al exterior Y encontrarnos físicamente con nuestros amigos Eh, otra diferencia es que, y esta me parece muy importante En las distopías, el héroe, el héroe de, de, del relato Es quien se salta al confinamiento y sale al exterior uh -huh. Mientras que en nuestra situación actual eh, Los héroes somos precisamente los que no nos saltamos el confinamiento Y no salimos fuera. Uh -huh. Otra diferencia es que, como... Eh, eh, ¿Cuál es el estatuto de la tecnología? En el, la distopía es un género, eh, en su mayor parte, romántico. Eh, bebe del romanticismo y tiene una, una, una corriente principal eh, muy próxima al ruralismo, al ideal de la vida sencilla, campestre, etcétera. Y, en consecuencia, la tecnología es, es, es demonizada en la mayoría de distopías. Es criticada eso. Bueno, eso se puede observar en, en una distopía actual como es la serie Black Mirror. Eh, salvo algunos episodios, eh, la serie atribuye todos los males del mundo a la tecnología. Y yo creo que está muy bien criticar a la tecnología porque, sin duda, está implicada en numerosos males de nuestra sociedad. Pero no es el único elemento que está implicado en esos males y ni mucho menos creo que la tecnología sea necesaria e inherentemente eh, negativa. Depende del sistema social y del sistema económico, del sistema político en el, que se, en, el que se, en el que se instaura. Pues bien, en las distopías, del confinamiento en particular y en las distopías en general, la tecnología es, es, es eh, acusada y es estigmatizada, y en este caso en concreto de, las, de los títulos que he citado antes, es acusada de separar a las personas. Eh, bueno, yo creo que eh, en nuestra coyuntura, en la coyuntura por la que estamos pasando, eh, es difícil mantener este diagnóstico porque la, la tecnología es el único medio con el que contamos ahora mismo para poder contactar y yo creo que, que, que se ha humanizado un poco la percepción y la tecnología misma, ¿no? O sea, Se le veía como un instrumento de separación y ahora mismo nos enfrentamos ante un escenario en el que las redes sociales y internet eh, se ha convertido en el único medio que tenemos para, para contactar con nuestros amigos, con nuestros familiares. Pero ¿no te da un poco la sensación, de eh, Francisco, que eh, la tecnología es el medio que existe para eh, poder estar eh, separados, eh, para ese distanciamiento social? ¿Se permite contactar, pero no verse? Es claro. un poquito... Es, bueno, pues, claro, eso, eh, es a lo que nos normal, estamos enfrentando, claro. En una situación normal, eh, eh, puede ser que sí. En una situación normal... La tecnología eh, ha provocado patologías en el sentido que indicabas extremas, como es el caso de los hikikomori en Japón. Uh -huh. Esos chavales, como sabéis, que eh, se encierran en una habitación y pueden estar seis o siete años sin salir, alimentados por sus padres, y están confinados voluntariamente en... en en su habitáculo, rodeados de tecnologías, y se pasan el día en Internet, comprando, jugando con la Playstation, etc. Eh, son patologías extremas, y en una situación normal es verdad que la tecnología puede tener un efecto eh, de, de aislamiento, pero yo creo que ya llevan mucho tiempo entre nosotros, o bastante tiempo al menos, entre nosotros, eh, estas tecnologías, y... Eh, me, me da la sensación de que los, los temores que habían en los años 90 que los expresaban muchos pensadores incluso a principios del siglo XX poco a poco se han ido disipando porque hemos comprobado también como, como la mayoría de la gente utiliza esas tecnologías, quizás eh, en exceso, pero a la hora de la verdad lo que la gente quiere es ver con, estar con sus amigos con sus familiares tocarlos eh, eh, hay excepciones que no, pero Eh, lo que es la generalidad, eh, yo no he visto que la tecnología no se haya separado. Hay un libro, eh, Francisco, que llama mucho la atención, es muy reciente, es un autor, bueno, es elefante terrible de la literatura francesa, eh, Michael Hulebeck, sí. un libro que se titula La posibilidad de una isla, tú sí, lo mencionas claro. en tus trabajos, es un libro bastante reciente, pero es un libro que se acerca bastante a la distopía sí. y a la realidad que estamos viviendo. Sí, eh, lo que yo noto tengo claro de esta obra, de la posibilidad de una isla, es si es una distopía o una utopía, porque sí. conociendo a Unlebeck claro. lo sí. heterodoxo que es, me da la sensación de que él está describiendo un mundo que a él le gustaría. Claro. Y, este y, mundo de clones, que bueno, es un poco un remedo de la máquina separa, y sí. yo creo que, que, que bastante claro... ...y lo pasa a través del filtro del transhumanismo... ...actualiza la obra de La máquina separa ...a través del transhumanismo... ...y nos presenta una civilización futura de clones... ...que también viven aislados unos de otros... ...durante toda su existencia... Eh, ...es una obra que también podría considerarse... ...una distopía del confinamiento... Eh, ...yo creo que no aporta demasiado al respecto... Eh, Bueno, que, caso... y que, que se aportó mucho, que lo hemos citado en muchas ocasiones, y todo el mundo piensa en él, lo has citado tú también antes, la figura de Asimov, eh, mm. ¿de qué no habló Asimov? Porque también claro. habló de esto, ¿eh? Sí, también en el Sol desnudo mm. eh, presenta el planeta Solaria, eh, donde viven 20.000 personas únicamente. Y cada una de esas 20.000 personas eh, vive rode vive rodeada por centenares de robots que se encargan de realizar todas las tareas y de brindarle todas las comunidades. Estos solarianos, esos 20.000 solarianos, viven absolutamente separados unos de otros, pero no dentro de cubículos, sino en, en grandes extensiones de terreno, digamos que en una especie de ranchos que existen. Pero encontramos las mismas pautas, eh, no quieren verse, no quieren tocarse, hay una sociofobia absolutamente aguda, un enclaustramiento extremo, eh, el contacto físico cuando no eh, hay manera de evitarlo porque la necesidad es absolutamente eh, inevitable, les perturba y mantienen una distancia social que, que diríamos hoy. Eh, es, es otra novela, sí que entraría eh, en, en esas narrativas ¿no? que convierten un poco el hogar en un microcosmos, en un búnker, en un búnker artificial dentro del cual uno se protege de la presencia de los demás y al mismo tiempo se protege también de, de un protagonista del que no hemos hablado, pero que es vital en esas disopías, que es la naturaleza. Fuera de, de estos habitáculos, fuera de estos búnkers artificiales, sintéticos, en los que viven los personajes fuera se encuentra el espacio que representaría lo bueno que representaría el bien, que es la naturaleza Qué bueno, sí, ahora mismo incluso está ocurriendo, ¿no? que están tomando mm. las calles los, los animales, la naturaleza sigue huyendo mm. ¿no? ahora con la primavera pero también en algunas de estas novelas distópicas se contempla eh, un panorama que, que incluso puede llegar a la bancarrota Ahora mismo en eh, la situación que, que estamos eh, todos estamos un poco con ese temor no de económicamente cómo nos puede ir. En estas eh, en algunas de estas novelas, eh, el asunto económico, aparte del supuesto gobierno, no que lo maneja todo, cómo sí. la gente está intentando ah. sobrevivir económicamente? Bien, bueno, eh, depende del título, pero por ejemplo en, en En la obra de Asimov, por ejemplo, eh, el capitalismo tal cual lo conocemos no existe. Y en la máquina separa para eh, tampoco. Eh, la gente puede realizar alguna labor dentro de su cubículo, puede teletrabajar, que, que diríamos hoy, pero a un nivel cooperativo. Eh, son economías colectivistas en la mayoría de los casos. En la posibilidad de una isla yo me atrevería a decir que la economía como tal ha desaparecido, ha sido superada. eh el problema eh, económico al que nos enfrentamos y al que se enfrenta mucha gente hoy día eh, no se plasma en ninguna de esas distopías porque eh, el paradigma político en el que se mueven yo diría que es más propio de la Guerra Fría, incluso anterior de la era de, de, de las grandes ideologías que del momento actual. Eh, en Oracle, de Kevin O'Donnell, eh, sí que hay algo... Sí que hay elementos que podrían recordarnos a, a la actualidad o que podrían evocar eh, la, la situación que estamos atravesando. En primer lugar, porque el confinamiento obligado eh, eh, se, se obligó a la gente a confinarse, el gobierno obligó a la gente a confinarse por los altos niveles de polución. Eh, era, eh, fue una forma porque bueno el protagonista Relata como el confinamiento Lleva ya más de 100 años En, eh, en funcionamiento Y se realizó para, pues para Poder eh, limpiar la atmósfera Para que la gente no saliera de casa y evitar los desplazamientos con vehículos la producción industrial etcétera eh, francisco, pare... eh, francisco te parece escuchamos eh, las noticias y pues eh, continuamos y hablamos eh, sobre estos libros sobre estas distopias y también sobre películas que predijeron esto te parece Venga. muy bien Ya sabéis, hoy La Rosa de los en de 12 y media a 4 y media de la madrugada. Almohadía Rosaventos es en nuestra etiqueta en Twitter, Almoadía Rosaventos, en unos instantes estamos hablando más en minutos eh, sobre un tema os está gustando muchísimo los eh, comentarios eh, que estáis haciendo son eh, muy interesantes a, a propósito de esto que estamos eh, viviendo y de si en el futuro Lo que estamos viendo se puede convertir un poquito en una distopía. Algunas novelas de ciencia ficción lo predecían, pero novelas y películas, hablaremos de ellas después de las noticias. Llegan ya mismo, en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando en España y en el mundo, de toda la actualidad que nos tiene un poco encogidos el mundo del coronavirus y todas las noticias que hay a propósito de esta pandemia que estamos viviendo de este tiempo tan extraño que nos está tocando pasar En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una noche intensa, y especial. Esta noche os acompañamos en el confinamiento. De 12 y media de la madrugada hemos empezado hace un ratito y estaremos hoy hasta las 4 y media de la madrugada. Cuatro horas en La Rosa de los Vientos. Almadía, Rosa Vientos en nuestro hashtag. En esta hora del programa tendremos tertulia, pero tenemos unos minutos más hablando de distopías en el mundo del osquito y también, ojo, lo que vamos a escuchar es el mundo del cine, la película Contagio. Fijaos, fijaos lo que se escucha en el tránsito. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Has tenido un ataque epiléptico, ¿ves? ¿Sufre de epilepsia? No, no, no. ¿Alergias? No. Desgraciadamente ha muerto ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? No hace falta utilizarla como arma Ya lo hacen las aves El día uno había dos personas Luego cuatro En tres meses mil millones La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker ¿Cundirá el pánico? ¡Vete! Se va a saber la verdad Cito los nombres de todos los empleados que han estado en esta habitación. Es una emergencia. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. Y seguimos hablando con el filósofo, con el doctor en filosofía, autora de libro. soñar de otro modo, cómo perdimos en la utopía y cómo recuperarla, Francisco Martorell Campos. Francisco, el cine también ha predicho esto que estamos eh, viviendo. Y además, eh, en esta ocasión sí, era un virus, el malo, el enemigo, ¿no? Sí. Eh, distopías del confinamiento, tal, del tipo de las que hablábamos eh, con anterioridad, eh, en el cine no, no, no existen, pero sí que existen muchas películas acerca de pandemias y de virus. Eh, aquí ya no estaríamos hablando eh, o ya no estaríamos transitando el ámbito de la distopía, sino más bien el ámbito del género apocalíptico, que es un género que ya no nos describe meticulosamente eh, una civilización imaginaria del futuro, sino que lo que hace es mostrarnos cómo nuestra civilización eh, sucumbe o está a punto de sucumbir a manos de algún tipo de catástrofes. Aquí tenemos desde... Películas como La guerra de los mundos o Independence Day, que donde nuestra civilización se hunde eh, a causa de una invasión extraterrestre. 2012, el día de mañana, a causa de una especie de rebelión de la naturaleza. Hay películas ap eh, apocalípticas en las que el mundo se termina por asteroides, eh, Armagedón, por ejemplo, por inteligencias artificiales, Terminator, la serie Westworld, actualmente zombies, en fin. Y las hay también... Que, que hablan eh, sobre cómo eh, el orden social en el que vivimos se viene abajo a consecuencia de un virus y de una pandemia. Y yo aquí destacaría títulos conocidos tres eh, y, y recientes tres. Estallido, del 95, Contagio, de Steven Soderberg que es una muy buena película, del del 2011, y una película surcoreana que se llama Virus, que también está eh, es muy aceptable, del 2002 ¿Y 13 monos no te parece? ¿Cuál? 13 monos. Sí, eh, la de 12 monos yo 12 monos? en el género post-apocalíptico, que nos describe la vida después de la civilización. El género apocalíptico nos describe la destrucción de la civilización y el género postapocalíptico la vida después de la civilización. Ahí tenemos, se me ocurre, Mad Max, Waterworld, La carretera, El mensajero del futuro, películas así. Y aquí, efectivamente, aquí hay muchas películas también acerca de virus, eh, infectados de los hermanos Pastor, eh, Docemonos, Exterminio, Apocalipsis, en casi todas ellas el virus en cuestión es de laboratorio, es un virus artificial. Y luego hay una película muy interesante de la que se habla poco, que es una película española, que se llama Los últimos días, en la que se nos muestra... Eh, eh, un futuro en el que todos los seres humanos eh, sufren una agorafobia de origen inexplicable y viven confinados, amontonados en las líneas de metro y dentro de los edificios, no, no pueden salir a la calle. Pues fíjate, me, me, no se estás poniendo los pelos de punta, esa es una película española, los película últimos española días... Si no me equivoco en el 2012, yo la recomiendo, es, es muy interesante. Los últimos días no deja de ser eh, casualidad eh, que es una distopía con sus matices, eh, pero también nos presenta una sociedad un poquito distópica y es eh, la película de la pandemia en todo el mundo, es una película española, el hoyo no se eh, presenta una diferencia de clases, los que están arriba, los que están abajo, eh, los que están arriba se mian en la comida de los que están abajo. Parece que eh, también las distopías se eh, tocan esto que se está empezando a ver que se va a ver más en el futuro de las diferencias de clase, los que están arriba y los que están abajo, pero ahora los que están abajo tienen que mm, decir a los que están arriba arrollarse ante ellos, ¿eh? porque son los que van a salvarnos, ¿no? Claro. Eh, ahí entraríamos dentro de las distopías eh, anticapitalistas. Mm. Eh, mm. La distopía por excelencia, la distopía más célebre, suele ser una obra antitotalitaria. Eh, la obra magna sería en 1984 de Orwell, pero también está ya, por ejemplo, nosotros de Zambiatín y, y, y muchísimas más. Pero eh, en los últimos tiempos, aunque ya habían distopías de este signo en el siglo XIX, de hecho antes se he ha hablado de lo que será el mundo en el año 3000, que era una, una obra anticapitalista, eh, en los últimos 30 años eh, se han reproducido, se han multiplicado. El, el número de distopías que presentan futuros en el que los ricos eh, abusan de una manera extrema de los pobres. Eh, ahora mismo también tenemos un producto español, eh, que es una serie de Antena 3 que se llama La Valla. Ajá. Que, eh, bueno, creo que se puede ver el, el primer capítulo en algunos canales de pago, pero que se, se ha pospuesto el estreno a causa de la situación que estamos pasando. Pero es una serie que también presenta un futuro en el que los ricos viven en, en, en una zona absolutamente lujosa, mientras que el 95% de la población vive en condiciones del tercer mundo. Ese escenario ya se, ya se había visto también en, en, en la película Elysium. Uh -huh. también, eh, ha, también ha habido una que, uh -huh. que ha funcionado mucho, que tiene varias secuelas, que es la de la purga. La purga también entraría dentro de este género y desde luego películas muy famosas o sagas muy famosas que proceden de la literatura como Los Juegos del Hambre también. Sí, sí, sí. A mí me gustaría eh, comentar, como ya nos estamos poniendo tan, con este jaleo que tenemos tan terrible que estamos todos deseando de, de, de salir de las cuatro paredes para que se produjera un escenario en el que la gente estuviera mentalizada a que pensara que está mucho mejor y más protegido dentro de esas cuatro paredes, no como ahora nosotros, que estamos deseando porque hemos vivido lo que es estar fuera, lo que es estar en convivencia, lo que es estar en contacto, lo que es estar con la naturaleza, tendrían que pasar, como eh, argumentan y muchas de, de estas novelas, generaciones en las que las personas solamente vivieran de esa manera para poder aceptarlo, ¿no?, Claro. Y eh, debería existir también un sistema de adoctrinamiento omnipresente que eh, transmitiera una visión del mundo en la cual el exterior, lo natural, los otros, poco a poco empezaran a adquirir eh, tintes siniestros, perturbadores y eh, poco recomendables. Eh, en cualquier caso... Eh, La, la sensación de que estamos viviendo una distopía, ¿no? Porque al final es un poco de, de lo que estamos hablando, ¿no? esa sensación uh -huh. de que de que de, ya no es que se parezca, sino que estamos viviendo como tal una distopía. ¿eh? Sí, yo invito a los oyentes que en el buscador de Internet eh, pongan distopía coronavirus y se encontrarán con, no exagero, centenares de artículos en los que el comentarista eh, afirma tal cosa, que estamos viviendo una distopía, ¿no? Bueno, esa sensación ya era anterior a lo del virus. Desde la crisis del 2008, la tesis de que estamos viviendo en la distopía se ha, se ha extendido. Y, y no un poco también eh, este predicamento de cómo la realidad imita la ficción, de cómo nuestras vidas ahora mismo parecen sacadas de una película. Eh, pero para que eh, se, se diera el caso de que nosotros eh, o nuestros descendientes acabaran viviendo en una sociedad eh, del confinamiento como las que las distopías han descrito, eh, tendrían que suceder cambios eh, absolutamente drásticos, radicales y que yo personalmente ahora mismo no creo que vayan a suceder. Esperemos eh, que no suceda. No sé lo que va a pasar. No lo sabe absolutamente nadie. Pero eh, lo que deseamos eh, todos, eh, Francisco Martorel Campos, eh, filósofo, eh, doctor en filosofía, es que esto se acabe de una vez eh, por todas eh, y que vuelva a la normalidad. Eso es eh, lo que deseamos y lo que queremos eh, todos. En eso estamos unidos, ¿verdad? Sí, eh, que vuelva a la normalidad, pero eh, si es posible, eh, habiendo aprendido. Eh, todo lo posible ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la importancia de la redistribución de los servicios públicos... Mm, claro del cuidado mutuo, de la solidaridad de la colaboración conjunta de, lo, de de que es la unión la que nos hace fuerte sería genial que hubiéramos aprendido algo de todos estos días y de los que nos quedan ese, y de que pudiera salir algo bueno de esto Es la parte buena de todo lo que está pasando y de todo lo que está ocurriendo Francisco Martonele Campos mil gracias por estar con nosotros, un abrazo Un abrazo Un abrazo a vosotros